este 1493 kilómetros 30 Panamericana americano ventas nadir argentina.com más que tu sol es quiere tu espanto ¡Amarcamos el último de la semana con el resumen habitual! escuchamos a Alberto García en tres declaraciones, el hombre fuerte de FIBA América, nos contaba lo siguiente acerca de las nuevas competencias y alguna que otra cosa más. A pedido de Gereco con ellos para, para hablar un poquito de la Copa América, tienen interés en hacerlo, así que, bueno, eh, aquí no voy a, a San Juan, luego los Juegos Olímpicos y me gustaría dejar esto decidido. Los dos torneos, tanto premundiales, vamos a llamarlo así para entenderlo, premundiales y preolímpicos, que son las cosas, los torneos de las Américas del pasado, que ya no se van a hacer más, masculinos mayores el, masculino, el mayor, ¿eh? este, este torneo viene a reemplazar esto cada cuatro años. No, es económico, la, la, la, la discusión es económica, ellos tienen que pagar un fee, este, tienen no tienen derechos de, de televisión nacional e internacionales solo marca maneja FIBA, Entonces, este, claro, hay una hay una serie de riesgos que se corren económicos y eso es lo que vamos a discutir. Les contaremos algunas cositas de este torneo de las Américas. Claudio Villanueva en cinco declaraciones nos contaba acerca de las nuevas contrataciones, de la situación de Walter Herman que ya le dijo que no y le agradeció públicamente a San Martín de Corrientes el muy buen ofrecimiento que le hizo. El equipo que dirige Sebastián González Claudio Villanueva, por tres, por cinco Puedo hablar solamente de la parte de Walter Cuando terminó el, el torneo Unos días antes yo ya había manifestado Que a mí me parecía que Walter seguía jugando Esto no quita que después lo contrate o no San Lorenzo Desaron firmemente Ferro Libertad de Sunchales Y San Martín de Corrientes eh, No Kim Sanó y, y tampoco hubo ningún tipo de acercamiento con Atuenas Sí el año pasado fue el, la explosión de Facundo Campasso, donde demostró firmemente que, pues, que era un jugador a CD. Consolidarse, lo mejor que le puede pasar es Murcia. Vasconi y Kilo de Mar del Plata están en una negociación. Vasconi está interesado en, te, en, en, en comprar los derechos federativos de luca Martín te diría ya con seguridad que no seguirá en regata de corrientes, pero es probable que, que se pueda llegar a un, a un entendimiento con Boca La actualidad del mercado, en la voz de Claudio Villanueva lo después hablamos con el turo Roberto Acuña en dos declaraciones el hombre de la selección argentina nos decía lo siguiente eh, Uno no cae, no, no termina de, de caer, eh, es algo sorprendente, eh, vivir todo esto es algo muy lindo y, y disfruto cada momento eh, a full Cuando me toca un jugador de de, ...de mayor tamaño y fuerza... De ...que tengo que... ...que bueno, me lo voy a decir todo el tiempo... ...mano también... ...que tengo que ganar más que todo por... ...por mi velocidad... ...y tratar de, de jugar sin, sin fuerza... ...porque ahí donde donde yo salgo perdiendo... ...pero después... Eh, ...yo agacho la cabeza y... ...y, y lo voy para adelante... ...hacer mi trabajo... que, que ...lo mismo que dice en Peñarol... ...que es eh, defender... Eh, ...lo más duro posible... Roberto Acuña, Leo Mainoldi Lo agarramos solito caminando después de la muy buena victoria frente a Lituania Esto nos decía el Coco Mainoldi Lituania son equipos de, de los mejores de Europa Igual que los tres que vamos a enfrentar ahora en Córdoba Así que es un buen un buen una buena vara que, que el equipo para medirse ¿no? Y ver que, que cada día hay que dar un pasito hacia adelante Así que nada, hay que seguir trabajando Gente muy física, gente muy grande Eh, que, que no estamos acostumbrados A mejor acá en la, en la Liga Nacional Tanto Luis, eh, Chapu, Manu, Carlos Están acostumbrados, ¿no? Todos los días a trabajar con gente así Nosotros acá en la Liga Nacional A hay algún hombre así Un partido de 10 Que mejor uno puede llegar a jugar Acá va a ser todos los días así Duros y, y bueno, hay que estar preparado Noche de selección argentina En el repaso semanal Facundo Campasso De gran partido Y con el doble decisivo De Frente a Lituania nos contaba lo siguiente. Nosotros tenemos que, que dar energía, que dar actitud, que dar que tratar de estar a la altura de los de los líderes, ¿no? que tenemos, así que eh por el momento lo hicimos bien. Tenemos muchas cosas por por por mejorar. Si no, si hubiéramos perdido también te hablaría de lo mismo, que hay que mejorar muchas cosas. Obviamente estábamos cansados y todo, pero no tengo que meter esa excusa. Eh. Hay que el nosotros no tenemos jugadores atléticos, no somos altos. Tenemos que dar el doble de fuerza en cada partido. De Facu Campasso a Pato Garino, que hoy no estará frente a Croacia en su lugar. Irá Juan Pablo Baulet. Garino viajó a los Estados Unidos. En un rato te contamos algo más. Esto nos decía Don Pato Garino. Puedo dar un poquito más cada, en cada momento que estoy en la cancha, pero bueno, estoy asimilando mi rol bastante bien, que vengo a defender y a otorgar esa energía. Liga de Verano tal vez es un, un nivel un poco distinto, no, no es una filosofía... De tanto de FIBA, pero la verdad que ayuda cada día, un poco más de minutos ayuda para la preparación Los partidos son claves para encontrar la química de equipo, lo, lo que nos está indicando Sergio, que adaptarse al juego FIBA De Pato Garino a Diego Gripo, para saber cómo estaba la salud de los jugadores una vez que pasaron dos encuentros exigentes uno frente a Australia el otro frente a Lituania esto nos contaba el doctor en la previa del viaje a Córdoba, donde ya está Argentina Poca recuperación entre un partido y otro, tenemos una cantidad de minutos previstas para, sobre todo para los que vienen de atrás que son eh, Manu y Carlitos, así que en el final cuando... gente lo pedía pero tiene que ver con cuidarlo porque lo que necesitamos nosotros es el objetivo principal que es Río. Todo bien, eh, prácticamente sin sin golpe, así que supongo que vamos a estar bien para Córdoba también y tanto Carlos como Manu, se lo ve, la verdad que se los ve... Muy bien, y bueno, ahora van a ir ganando minutos y, y los va a poder contar Sergio cada vez más con el, con, con, con el resto del juego. Hablamos con Marco de Lía, etapa de selección, etapa de preparación. Hoy Argentina juega las 21, frente a Croacia en el Super 4, La Caja en Córdoba en el Orfeo. Esto nos decía el pivot de la selección argentina, Marcos de empezamos a los jugadores que por ahí no estamos acostumbrados a tener ese roce todos los días, Eh, lo, lo tuvimos y lo vamos a tener en los partidos que vienen este y aparte también para, para ir probando cosas y, y nada para que sergio vaya vaya viendo como cómo, cómo informando el equipo el partido con nigeria ahora dimos un paso en, en defensa me parece que eh, aumentamos la, la intensidad la concentración de nosotros también estamos muy ilusionados y, y creemos que que podemos hacer buenas, grandes cosas sabemos que va a ser muy difícil pero Argentina siempre siempre llega bien a estos torneos en resumen las voces, los protagonistas aquellos que nos van entregando su testimonio para que usted esté del otro lado pueda enterarse mejor de cada una de las situaciones vividas pasaron Alberto García, Claudio Villanueva Roberto Acuña, Leo Mainoldi, Facu Campasso Pato Garino, Diego Gripo Marcos de Lía, somos uno contra uno Y arrancamos de esta manera Uno contra uno radio Todo el básquet en el aire Bueno, 12 y 11 minutos de este día viernes, estamos con Jessica, con Noelia, el señor Matías Traversa viajando hacia Córdoba esta noche, arranca el Super 4 La Caja en el Orfeo Superdomo, 18 horas. Qué bárbaro, ¿no? Los equipos que que han venido a la Argentina en esta oportunidad, en la previa de lo que es Río de Janeiro, eh, y qué suerte que tuvimos en ver estos últimos dos días eh, atrás a Australia Argentina y Lituania Argentina, ¿no? Independientemente, de repito, de, lo, de los resultados que se fueron dando, tener estos un, equipos acá es realmente un placer. Esta noche, por DirecTV... Los dos partidos, 18 horas, francia Serbia con una previa, seguramente de, de unos minutos antes. Y después a las 9 el plato fuerte, Argentina-Croacia. Digo el plato fuerte porque somos hinchas, fanáticos de la selección argentina. Eh, obviamente que Francia y Serbia también es un enorme partido eh, que vamos a poder disfrutar. El de las 21 horas, Argentina y Croacia va por la televisión pública también. Al igual que Serbia-Argentina, al igual que Argentina-Francia los dos partidos de cada una de las jornadas, porque es un cuadrangular